Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, acá enterándonos sobre este festejo,、eh, viendo esta hermosa invitación que nos iba llegando. Y bueno, y queriendo que nos cuentes un poquito más para aquellas personas que están del otro lado y que no saben sobre la existencia, por ahí porque están un poquito más lejos, del,、uh -huh. del Gallo Rojo. ¿Cómo, ¿Cómo pasaron estos 13 años? Contanos que,、eh, de, de dónde surge la necesidad de, de este centro comunitario、eh, en Obligado. Bueno, el Gallo Rojo nace. En realidad éramos parte de otro centro comunitario, que es el Mispacito, que también pertenece a la red del Encuentro.、Eh, éramos un centro comunitario en común, pero a partir de una necesidad que veíamos de un espacio para jóvenes, porque Mispacito s era hasta 13, 14 años, se decidió como abrir un centro nuevo, que se decidió llamar Gallo Rojo, para justamente、eh, enfocarnos en los pibes y las pibas que ya eran. Mayores de 14, que veíamos como que en general siempre quedaban muy relegados, por lo menos en el barrio, y que también tenían sus necesidades más puntuales en comparación a, a las niñeces. Así que nada, nace un poco con, como con esa necesidad de brindar un espacio para e l l o s donde se sientan cómodos y puedan también expresarse libremente. Bien. Eh, 13 años pasaron、eh, por lo menos aquellos que conocemos al gallo rojo、eh, volando con un montón de, de propuestas también que fueron surgiendo ahí en el medio para los jóvenes. Sí, pasamos por muchos talleres.、Eh, nada, hoy en día、eh, es un equipo relativamente nuevo,、uh -huh. así que hubo también propuestas nuevas donde a principio de año conversamos con los mismos y las mismas Liz respecto a qué talleres、eh, ellas tenían ganas de. Porque muchas veces pasa también que las propuestas que nosotros llevamos, además para nosotros es recopado, pero después e l l o s no lo reciben tan bien. Entonces,、uh -huh. un poco la idea es c o m o compartir con e l l o s y transformar los talleres en algo que, que sea justamente que nazca de e l l o s Así que、um, hoy en día estamos con taller de carpintería,、uh -huh. con un taller de comunicación,、eh, con el grupo de mujeres,、uh -huh. con. Taller de barbería, que también fue una propuesta nueva que ellas tenían ganas de, de traer.、Uh -huh. Hay justo un, un ex joven que, que tenía esas herramientas, así que se sumó y ahora es tallerista, así que también estamos r e c o n d e n d o s por ese, ese ingreso. Y bueno, por ahora es o Y después, los jueves, también tenemos un taller más de formación política, donde intentamos laburar algunas cuestiones más de, de fechas importantes. O se intenta trabajar un poco más lo que es Séfi.、Eh, esos son los talleres de este año, pero sí hemos tenido taller de murga,、eh, taller de teatro, taller de costura. Ya pasamos por muchos talleres. Buenísimo.、Eh, y bueno,、eh, Clara, vos me decías e s algo ahí para jóvenes. Una particularidad que tiene el, el gallo rojo también es la, la apertura, n o el horario donde están abiertos.、Uh -huh. Mencionabas、eh, otro centro comunitario que trabaja con jóvenes y por ahí trabaja desde la mañana. Ustedes tienen un horario también muy particular para que, bueno,、eh, los jóvenes puedan acercarse, ¿verdad? Sí, lo que nos pasaba un poco e r a que la mayoría de los jóvenes y las jóvenes van al colegio a la mañana、uh -huh. eh, o a la tarde. En general, v a n más a la tarde, entonces, a partir de las cinco y media, seis es el horario que tienen más libre、eh, para poder venir. Y a su vez, también nuestros talleristas tienen otros trabajos que, capaz, a la mañana están medio complicados para poder venir. Y nos pareció que el horario de tarde,、eh, uh -huh. como que no s cerraba todo. Y aparte. Aprovechamos y compartimos una cena con ellos、eh, los días de taller p o r ahora viene funcionando bien, pero siempre estamos abiertos a modificarlo según los horarios de ellos, en realidad,、sí. porque la idea es que ellos copen el centro y no a nosotros. Perfecto. Clara, ¿cómo se están preparando para este festejo de los 13 años del centro? Bueno, este año es un año particular porque en realidad nosotros、eh, solemos hacer locro s o d o s los 25 de mayo. Pero bueno, este año nos agarró un poco desprevenidos y con algunas cuestiones a resolver、eh, como urgentes. Así que decidimos,、eh, porque el otro lleva mucho tiempo y mucho trabajo.、Uh -huh. Entonces, este año decidimos hacer o sea, un poco más tranqui para poder dedicarle a otras cosas del festejo. Así que vamos a hacer una choripañada ahí compartiendo con las familias del barrio y las amigas del gallo.、Uh -huh. eh, y bueno, ya hace un par de años que venimos haciendo bingo. que... ...que Vemos que la gente se copa mucho,、eh, así que vamos a ir un poco con el bingo ahí para calentar motores. Y después va a venir otra organización vecina d e l barrio que es、eh, Casa Esquina, que l a v u r a con pibes y tías en situación de consumo problemático,、eh, donde van a venir a presentar a algunos de sus pibes a、eh, algunas、bueno, c a n c e n a s porque ellos hacen rap, así que nada, también está abierta esa invitación. Y nosotros vamos a、um, poner una muestra en un salón nuevo que hicimos el año pasado, que nunca pudimos inaugurar, la verdad. Así que aprovechamos para、um, inaugurar el salón y a su vez hacer una muestra de videos que venimos laburando también con los pibes en el taller de comunicación.、Uh -huh. Así que、um, esas van a ser como las actividades puntuales para,、um, para este jueves. Venimos laburando toda esta semana con, con los pibes para eso, como un poco los talleres. Esta semana se frenaron、Ajá. porque son como muchas tareas que está bueno delegar y repartir. Así que vamos a estar m e t i e n d o en l e s tú a eso. Perfecto. Ahí hecha la, la invitación.、Eh, ¿Nos querés contar entonces horario, dirección y, y bueno, cómo hacer para acercarnos? Sí, obvio.、Eh, el horario va a ser a partir de las 12. Están i n v i t a d o s t o d o s a venir. La dirección es r í a Tuel 104, esquina Jujuy. Importante la esquina Jujuy, porque si no, pones Río Torre 104 y te manda para otro lado del barrio que nada que ver. Ok. Que es muy lejos, ya nos ha pasado.、Eh, y bueno, nada, para llegar,、eh, nosotros tenemos cerca del 371, así que cualquier, o sea, si b e n i t e a Daniel o cualquier lado, t e puedes tomar ese bondi y, y te deja ahí a una cuadra. Perfecto. Clara, te agradecemos estos minutitos, les mandamos un abrazo enorme y felicidades por estos 13 años de trabajo. No, Muchas gracias a ustedes y por el programa que está excelente. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo.